Eh, ¿Qué es lo que está pasando en estos movimientos que se dan de cara a lo que está anunciando Macri? Bueno, primero, de base, de contexto, dólar, eh, este récord, récord este, de precio, y por otro lado, el mensaje de recién grabado, todo muy trabado desde la presidencia de Nación, se adelantan todos los fondos de el stand by con Argentina. ¿Primera impresión de esto? Sí, lo primero, dijo que se adelantan los fondos necesarios para el año que viene el financiamiento de... La necesidad de financiamiento. No dijo que se adelantan todos ahora, ¿no? Primer punto. O sea... Oh, perdón. Eh, no dijo que se adelantaban ahora todos. Sino que dijo para las necesidades del año que viene. Hmm. Habría que ver ahí. Sí, esa puede ser una interpretación. Según lo que están titulando muchos es todos. Pero habría que ver lo que vos estás diciendo. Puede ser. Sí, sí todos los fondos. Pero él dijo para las necesidades de financiamiento de 2019. Si es así, pero es igual, cierto. No, no es todo está bien. Eh, igual. Supongamos que es todo a disposición. Primero, esto confirma que el FMI no vino a rescatar a la Argentina, sino que vino a rescatar al gobierno de derecha mm. de Argentina. Mm. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque acá lo que quedó claro es que lo que tienen ellos ganas de hacer, o lo que están tratando de hacer desesperadamente, es zafar hasta las elecciones. Mm. Y después de las elecciones, si ganan, Dios Dios no libre de semejante evento, mm. ahí sí que se viene un ajuste. salvaje, donde probablemente bajen los 3 millones de jubilaciones que entraron por moratoria, donde eche gente del sector público a lo pavote y demás. Mm. ¿Correcto? Mm. Y segundo, el otro día había algunos economistas de derecha que hacían las cuentas de las necesidades del instrumento y decían que ni siquiera dándonos todos los fondos en FMI alcanzaba para cerrar las necesidades de este año y del año que viene. Mm. O sea que ahí ya tenés otro tema. que es que en realidad los fondos no alcanzan, pero porque en realidad el modelo no cierra. Mm. Esto lo hablamos la otra vez, mm. que el modelo no cierre, que no hay modelo en realidad, sino que el barco de argentino está, digamos, a la deriva y está lleno de áspera alrededor, y eso lo ven los agentes económicos, y entonces salen corriendo, y salen corriendo en la Argentina, significa me voy a los dólares, tanto los del exterior que están en la Argentina, como los argentinos que históricamente han jugado dinero al exterior... Mm, mm. ...además del chiquitaje... digamos ...de los muy pequeños ahorristas... ...que por ahora... ...por lo que yo vi en los bancos... ...no están saliendo... ...desesperados de los bancos... ...con sus pesos para comprar dólares... ¿no? Mm. ...lo cual a mí me ha sorprendido... ...desde la primera corrida hasta el día de hoy... Mm. ...pero bueno... ...habrá que ver... ...cuánta de esa gente que tiene ahorros... ...hace la cuenta contra inflación... ...y no contra dólar... Claro. ...y este... ...ya que meto la inflación... ...te digo que es el tercer tema... ...supuestamente... Este modelo, digamos, estando por descontado que la inflación está bajo control. Bajo control quiere decir que no, que no va a seguir subiendo, pero ¿cómo van a hacer eso si ellos mismos dolarizaron las tarifas y las liberaron, dolarizaron los combustibles, dolarizaron todo, aparte de liberar el comercio exterior de granos, que después te repercute en los precios de los alimentos y demás? Con lo cual yo creo que eh, el dólar va a seguir corriendo. Probablemente ahora con el anuncio y con algunas otras cosas, logren tenerlo bajo control un poquito, unos días, como hizo Caputo cuando asumió, aparte de quemar reservas a los pagotes, pues, no porque ahora vienen las del FMI, puedo quemar un montón, pero pero esto no cierra, o sea que el dólar va a seguir subiendo, y en el mejor de los casos lograrán patearla para el año que viene a, a la explosión, digamos, pero yo lo veo poco probable, que aún con el respaldo del FMI, logren patear para el año que viene hasta las elecciones, ...la crisis, digamos, cambiaria... ...que se convierta en crisis bancaria, ¿no? Mm. Me parece una muy buena caracterización... ...que hiciste al principio, Juan... ...de que en realidad el Fondo Internacional lo que está haciendo es salvando... ...un gobierno... Es, ...es una buena caracterización... ...yo diría nada forzada, en realidad uno también siente eso... ¿eh? Eh... ...salvando un gobierno de derecha... Sí, ...para exacto. eso es fundamental... ...sobre todo mirando... ...qué cuernos va a pasar en octubre en Brasil... ...que yo no me canso de repetirlo... Mm. ...miremos porque eso es fundamental... Hay muchos escenarios posibles en Brasil, en octubre, en las elecciones, y ninguno es bueno. Hmm. Que gane Lula y lo dejen gobernar no va a ser un, un lecho rosa, le van a hacer la vida imposible, le van a dar golpes de mercado, le van a hacer un montón de cosas, y lo veo poco probable. Que gane otro del PT, que es más probable, y le firme un indulto para que Lula salga y pueda presentarse y a la elección anticipada, es una catombe, pero obviamente no me parece más, porque es una posibilidad. que gana el tipo este de derecha con algún tipo de fraude o con manigeo de los medios, es otra que atome. Entonces, digo, no hay ningún escenario en Brasil que salga bien. Y por eso estos días le están echando la culpa a Brasil de que subió el dólar en la Argentina. Uh -huh. Porque en Brasil también está mucha gente preocupada. Y lo que esto le da marco es a la puja entre Estados Unidos y China por Latinoamérica. Uh -huh. Esto no, no lo inventé yo, ni soy un analista geoestratégico mundial iluminado. Hay un montón de tipos que saben que lo están diciendo hace rato. Y esto forma parte de ese juego. Entonces, el FMI, el Tesoro y demás están tratando de salvar la ficha de Argentina, que es este gobierno de derecha, que no es el mejor que pudieran haber puesto, mm. y al mismo tiempo están limando a las empresas locales pisadas y a la clase política en general con los cuadernos reta que es la versión pedorra del lavallato en Argentina, mm. que mm. también impulsó a Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. Bueno, hacía un par de días ¿no? que venían eh, hablando de, eh, de bueno cómo la situación de Brasil estaba afectando a Argentina y vos recién lo mencionabas, ¿por qué? O sea, fue vos fue como vos decís una especie para, para um, justificar el nuevo aumento del dólar o tenía que ver también y en realidad estamos ahí medio atados? Mirá, con la situación de delicadeza que tiene la economía argentina, por ineptitud o por tipos que están jugando para afuera, cualquier excusa de afuera.. viene bien para decir por qué subió el dólar. Uh -huh. Sin embargo, evidentemente que los problemas de Turquía, que no es un problema parecido al nuestro, sino que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, de ahí de otra puja de Oriente Occidente y demás, las cuestiones que están pasando en Brasil, que empieza a subir el dólar, y eso además nos pega a nosotros en el comercio exterior, porque nuestro principal socio comercial, es un tercio de nuestras exportaciones e importaciones, evidentemente que pegan, pero lo que no puedes es echarle la culpa y decir no, esto es por la tormenta del exterior. Uh -huh. No, no es solo por la tormenta, es por la tormenta, porque como decía yo en Twitter, el capitán del barco miró el barómetro, miró todos los pronósticos decían tormenta por allá, se hizo el tonto, vendió los chalecos salvavidas, vendió los botes, vendió las bengalas para hacer caja y salió derecho para la tormenta. Entonces, no le eché la culpa a la tormenta, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, las analogías de, de fenómenos meteorológicos está a la orden del día para cambiemos, ¿no? Sí, bueno, como diría el genio de Asís, tormentas autogeneradas, digamos, ¿no? Sí. En el caso de Dualde, porque quería él asumir el barco y echar al capitán anterior, y en el caso de estos, porque porque en realidad esa tormenta forma parte del plan. Sí. Como yo vengo diciendo hace un tiempo, vinieron a esto, acá no hay error, no hay problemas, o sea, lo que querían era idea al FMI para tener una excusa, sí. para hacer un ajuste salvaje. Sí. Vos fíjate, si alguien le hubieras dicho, en la campaña del 2015, que estos tipos iban a decir... que estaban pensando en bajarle las jubilaciones a todos los que hubieran entrado por moratoria, cuánto de esos 3 millones de tipos no lo hubieran votado? Uh -huh. Y hoy se lo dice y no, no es la tapa de todos los diarios, ¿viste? sí, sí, sí totalmente. Es muy loco, es muy heavy eso. Sí. Mucha gente y, y ya se las han recortado, imagínate si se las sacan. Uh -huh. Juan, después de este anuncio de Macri este, de hace minutos, ¿qué deberíamos prestar atención en el transcurso de cómo avanza el día?, Eh, para saber cuáles son las consecuencias directas en, en, en lo más cercano. O sea, que, ¿cuáles son los números o los movimientos que deberíamos prestarle atención? Mira, por las mismas variables que estamos discutiendo estos días, ¿qué pasa con las tarifas, hmm. con los combustibles, qué pasa con la inflación en general, qué pasa con la tasa de interés que paga el Banco Central? Que ese, es, ese es un medidor muy instantáneo, digamos, ¿no? Más allá de que puede estar... De algún modo distorsionado Porque en realidad del otro lado del Banco Central No hay muchas personas, sino que hay bancos sí. Y a los bancos les pueden dar algunos negocios Por otro lado, y los bancos se cubren Sin embargo, los bancos también tienen accionistas Y los accionistas tienen sus límites Para jugar mm. al límite de, de la quiebra Digamos Entonces, la tasa de interés es Lo que necesita el Banco Central para calmar los ánimos Si la tasa de interés no baja mm. Quiere decir que los tipos todavía eh, Le desconfían de que esto se acomode Y yo creo que no va a bajar van a empezar a vender dólares a lo pagote para hacerlo bajar el dólar y, y por ahí lo consiguen por unos días, por un mes, ponerle o algo así. De paso vienen sus, sus socios y hacen buenos negocios con el cartel. Pero, pero yo creo que sigue la inflación complicada, sigue la tasa de interés alta y esto no cierra. Además no hay medidas, digamos, que nos estén protegiendo de la fuga de capitales. La fuga de capitales. Se lleva miles de millones de dólares por mes, hmm. que, que en los últimos años son prácticamente todo lo que se tomó de deuda, hmm. 70.000 millones, por ahí. Entonces digo, vos te da 35.000 el FMI y lo único que hace, 35.000 más, lo único que hace es cubrirle la fuga a los socios. Que es lo que hizo en el 2001, trajo 20.000 millones para cubrirle la fuga a los últimos. Ese es el rol del FMI. Hmm. Juan... Eh, este acuerdo que se había hecho con con el FMI, que todos hablaban del standby, que se trataba de eh, un préstamo en cuotas, eh, o sea, ¿cómo, qué, qué pasa ahora que de repente bueno se va a entregar una parte extra o todo junto, o como decís bueno o solamente lo que se requiera para el año que viene, eh, digamos cómo cómo se hizo este nuevo arreglo? Mira, es muy buena la pregunta porque en realidad lo que se está desnudando es lo que decía al principio. No era un acuerdo del FMI tradicional en el cual imponen un montón de condiciones porque desconfían que vos vayas a hacer lo que lo que tenés que hacer y demás, y ahí los burócratas pesan mucho en el FMI y, y menos pesa la parte política, sino que es un, un préstamo del FMI político, con una cuestión de geopolítica detrás, que está salvando a un gobierno de derecha que ellos saben que quiere hacer todo lo que pide el FMI y cosas peores. Entonces, la letra digamos que pone en el FMI... Eh, es, es irreal, digamos, porque en realidad son capaces de hacer cosas peores que eso y lo usan al FMI de excusa. Y la parte política, digamos, de arriba del FMI, lo que dijo, muchachos, lárguenle toda la guita que sea necesaria porque tenemos que salvar nuestra ficha de derecha hasta que veamos qué cuernos pasa con Brasil y con la región. Uh -huh. esa, es la, esa es la claridad. digo Los burócratas creo que en este acuerdo en estar bastante preocupados por poner la firma y se van a estar cubriendo de que alguien diga Pongan y firmen lo que sea, yo los cubro. Uh -huh. Bueno, también cuando se hizo el acuerdo, el FMI salió diciendo, bueno, somos un nuevo FMI, ¿no?, con una cara más humana. ¿No es también entonces el caso de Argentina como una nueva carta que tienen que jugar para demostrar esta situación y no seguir eh, hundiendo países como viene pasando? No, no, no, yo esa de nuevo FMI no se la creo ni de casualidad. El FMI eh, cumple un rol clarísimo que tiene que ver... con el rol de Estados Unidos y la financiarización del mundo, el FMI te prohíbe prácticamente que pongas controles a los movimientos de capitales y te dice deja que el mercado resuelva todo, con lo cual ya sabemos a dónde lleva dejar que resuelva el mercado todo y que levante los controles de movimientos de capitales lleva a la fuga en los países digamos como el nuestro, como Grecia, todos los que han intervenido el FMI lleva a una fuga veloz y acelerada de todos los de todos los fondos que se pueden fugar. Y mientras la tasa va haciendo que, que los más arriesgados se queden hasta último momento, pero pero esto es exponencial, digamos, cuanto cuanto más cerca está el fin, más rápido se va todo, ¿no? Eh, no, no le creo ni de casualidad al nuevo FMI, y creo que en realidad la, la ventaja que tiene el FMI ahora es que al estar negociando con un gobierno de derecha, eh, en parte salvaje y en parte inconsciente e inepto, sabe que las condiciones que ellos pondrían son menores que las que estos van a poner. Hmm. Juan, gracias eh, por el tiempo y por ayudarnos a pensar. Por favor, un abrazo inmenso. Juan Valerdi, eh, economista, y podés seguirlo ahí por Juan Valerdi Eco si tenés Twitter. Este, bueno, nos ayuda a pensar un poco lo que está pasando ahora. Esto tiene que ver con eh, el anuncio de Mauricio Macri de hace minutos nomás. Hace eh, un mensaje muy corto, menos de dos minutos. Dijo que pedía que adelanten los fondos. Ahí la pregunta es algo que decía Juan, interesante, si son todos los fondos del préstamo... ¿O son efectivamente los, todos los fondos para cubrir las exigencias del año 2019? Y esta caracterización que también nos traía Juan de, en realidad, el FMI vino ni más ni menos que a darle un respaldo importante al gobierno de Mauricio Macri. Esta hipótesis que creo que cada vez tiene más sentido. 10 y 49, nos vamos a la música. A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado El sello de baile Que todos pretenden ganar O participar Donde se muestra gente al borde La pregunta. La vida es un vaso de gaseosa aguada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagarlo lo demás